Buenos días Andrés, a ti en esta fría mañana que todos estamos sufriendo, así que cuidado en las carreteras, pero tenemos buenas noticias hacia el paso cardenal Zamoré que apuntan a la normalización de todo este proceso que ya ha sido largo. Pero eh, siguiendo la misma línea que hemos usado durante todo el proceso de anticiparnos a lo que está ocurriendo y incurrir en los mínimos costos, sobre todo para las personas, y después cuidar nuestra infraestructura pública, que es tan importante, eh, el día de ayer en el Comité de Emergencia, donde participó NEMIS, el NEGIOMIN, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Minería, eh, tomamos la decisión de eh, iniciar la próxima semana la reapertura del paso Cardenal Zamoré, Y esto se va a implementar a partir del día eh, martes en eh, que todos los servicios de la aduana de pajaritos volverían a, a restablecerse y el día miércoles ya estaríamos en condiciones de abrir eh, al paso de vehículos en la medida que se produzca eh, al unísono la misma situación en el lado argentino porque ellos han tenido bastante más problemas y es muy entendible... Eh, que nosotros porque le ha caído más ceniza y tienen más problemas con las telecomunicaciones y la, y la energía, pero yo creo y espero que la próxima semana ya esté todo normalizado y volvamos a tener tráfico Intendente, cuando se habla de estar que ya están dadas las condiciones, hablamos eh, de dos cosas, específicamente porque la vía fue despejada y lo segundo, porque el volcán o el cordón del Cauye ya está haciendo menos actividad sísmica Sí El, el mismo cordón caulle ya ha bajado notablemente su intensidad, el día jueves Cernagio Min bajó su nivel de alerta, estamos todavía en una fase eruptiva roja, pero ya más leve, la columna es muchísimo más baja, y eh, es probable que vamos a seguir teniendo ceniza alrededor, si los vientos cambian, etcétera, pero ya es una ceniza mucho más fina, una partícula ya más delgada, que se acumula solamente milímetros, por lo tanto no representa un riesgo serio de que se nos tape el camino que se nos, nos armen aluviones salvo y siempre hay que decirlo que los procesos eruptivos podrían cambiar y se podrían volver a intensificar pero las señales que tenemos hoy es que claramente está declinando se puede mantener activo sema, semanas, meses todavía esto es así, el chaytren estuvo meses activo pero sin representar un riesgo directo y catastrófico para la gente o para las rutas que hay alrededor La buena noticia, entonces, Intendente, es que definitivamente entre martes y miércoles se estaría reabriendo el paso internacional Cardenal Zamoré. Efectivamente, y eso es una muy buena eh, decisión y, y, y noticia para todos. Y lo más importante es que después de esta catástrofe de magnitud, es cosa de ver la cantidad de material que hay en el mismo lago Puyehue, vamos a poder reabrir el camino sin daño en la infraestructura pública sin tener daños mayores en ningún tipo de personas, producción, y eso a mí me parece que es un mérito tremendo de todas las autoridades que han participado, el gobernador Cáhuac, la misma alcaldesa con todo su equipo, y todos los ministerios que han estado siguiendo y monitoreando, y especialmente en estos últimos días el MOP, limpiando la ruta eh, para que no se produzcan destrozos, y ahora cuando la abrimos, La abrimos, ¿no es cierto?, en normalidad, en condiciones transitables, hay que mantener cuidado, va a haber nieve, el camino es resbaloso, pueden haber problemas de visibilidad, si hay ceniza, pero son cosas que sabemos que van a pasar y vamos a ver sorteado esta catástrofe natural de gran intensidad, de gran magnitud, extraordinariamente bien.